Continuamos continuamos en Radio ELA, en la Tío Libertad, en este 2 de marzo, y continuamos con la segunda entrevista de esta tarde-noche. Nos vamos a Euskadi para hablar con un compañero de la revista libertaria Equinza Susena. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Eh, a ver, cuéntanos primero, para quien no conozca Equinza Susena...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 Y bueno, pues los orígenes e influencias eh, habría que situarlos en primer lugar en el agitado ambiente político, social y cultural de los años 80 en el País Vasco, ¿no? Donde por aquella época empezaron a florecer una amplia variedad de expresiones como casas ocupadas, grupos antimilitaristas, grupos juveniles, radio libres, fanzines, bandas musicales, distribuidoras, etcétera no Algo que también explosionó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 De dos décadas que desde el nacimiento de, de Quintasusena, pues que la, nuestra filosofía sigue siendo plenamente la de los fanzines, en el sentido, pese a que es una revista con, con formato revista clásica, pero esto lo digo eh, de la filosofía mm, fanzimera en cuanto apuesta por el asamblearismo, la autogestión, eh, el trabajo voluntario y la voluntad como motor de, de la política, vamos. ¿no?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 un poco también eh, un poco tienen nuestra aportación al iniciar pues ese debate primero a nosotros y luego extrapolarlo al, al propio autor no básicamente es esa es nuestra labor en cuanto a los contenidos como he dicho pues eso veiculizar dichos contenidos lo que sí es cierto que eh, en cuanto a la grabación propia pues lo que es el tema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 por no dejarnos eh, eh, sus sumir por él y, y nada bueno y una vez mucha explicación pues <risa> pues voy a pasar con la con, con lo que me comentabas antes que es un poco posible pues, ganar un poco los contenidos de, de este último número que bueno que como este estos últimos tiempos también pues han sido bastante convulsos tanto a nivel de ría como a nivel de, del resto del estado pues bueno creemos que que que en este sentido eh, aporta un interés especial, ¿no? Y, por ejemplo, bueno, el número este número lo componen casi 120 páginas, o sea que es bastante cochillo. Algunos dicen que los son pesan más que los ladrillos de la construcción. <risa> Pero bueno. Y, es unos asesinos pues, de árboles, ¿eh? ¿eh? Asesinos de árboles, digo. <risa> <risa> también, también.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 hay una pues un, una estructura social y y, y política y con continua y que vamos que igual no no había un poco que se ha mantenido estas cuestiones si y las luchas y diferentes conflictos eh, más que en otros lados, con lo cual lo del el 15M tampoco es que no ha sido tan masivo también tampoco por eso, ¿no? Eh,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 en los puestos políticos de, de Tirso de Molina, ¿Mm? en Vallecas se puede conseguir en la tienda Potencial Hardcore, en la tienda se en Traficante Resueños, ¿Mm? y no sé si me dejo alguno en el pintero, creo que no, pero bueno, si es así que me perdone. Vamos, que el que quiera conseguir, puede conseguir. Sí, yo creo que, que sí.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 Pues, pues, pues para básicamente reivindicar eh, la cuestión esta de la reparación de daños en los judiciales culpables, que bueno, el mal culpable, el culpable se, ha ido, se ha ido a la tumba si pasar por ello, y bueno, y, y un poco, pues eso, o sea, un poco, eh, convertirme a un ejercicio un poco malay, ¿no?, y sobre todo con un carácter bastante independentista, lo cual es una falacia, porque, eh, con todos mis respetos,